INADEM invertirá 1.881 millones de pesos para financiar a pymes. Con el propósito de detonar más recursos financieros a pequeñas y medianas empresas, el Instituto Nacional de Emprendedor, INADEM, inyectará recursos por 1.881 millones de pesos a 26 fondos de capital privado en México. A través de este mecanismo, el INADEM se convierte en coinversionista y tiene el propósito de. De detonar un mayor monto para re realizar inversiones en empresas que se encuentran en etapas tempranas, dijo Enrique Jacob Rocha, titular del instituto, durante su participación en la Semana del Emprendedor, que se realiza del 11 al 15 de agosto en la Ciudad de México. Con la aprobación de estos vehículos de financiamiento en la modalidad de coinversión, el INADEM se vuelve un socio institucional, detalló el funcionario. En 2013, el Instituto inyectó 783 millones de pesos a 19 fondos de capital privado, y mediante la convocatoria lanzada en 2014, inyectará 317 millones de pesos en 7 fondos de inversión más. En total, el INADEN comparte riesgo con 26 fondos de capital con un monto global de 1.881 millones de pesos que se espera que d e t o n e inversiones p i v a d a s De 2.779 millones de pesos, ya considerando los recursos públicos y privados, de acuerdo con estimaciones de la institución. Para la constitución de estos fondos, el INADEN puede participar hasta con 49% de los recursos del fondo sin rebasar un monto de 50 millones de pesos, agregó Liliana Reyes, directora de Capital Emprendedor del Instituto. Con los casi 3.000 millones de pesos, El INADEM espera beneficiar a 270 empresas con la entrega de estos recursos que tiene un plazo máximo de tres años para ser ejecutados. Estamos haciendo crecer la oferta de recursos en el mercado, atrayendo a fondos para invertir en empresas que estén en esta etapa que t i e n e un mayor riesgo, dijo la directiva. De acuerdo con la especialista, el INADEM ya autorizó la entrega de estos recursos a los fondos. Pero pa para poder ejecutarse es necesario que estos concluyan un proceso de formalización ante Nacional Financiera, que legalmente es el organismo autorizado para ejecutar estos capitales. Hasta ahora, de los 26 fondos que han sido elegidos, 5 ya obtuvieron su formalización ante Nacional Financiera, detalló. Los fondos son los que eligen en qué empresa van a invertir, pero Nafin es el encargado de formalizar la coinversión, agregó. El año pasado, el INADEM creó esta modalidad de apoyo llamada Programa de Desarrollo de Capital Emprendedor, que busca multiplicar los recursos destinados a la inversión en empresas mediante la publicación de la Convocatoria 3.2.